Empiezo con el nombre de Alda, el Clemente, el misericordioso. La hora final se acerca y la luna se ha dividido en dos. Y cuando los idólatras ven un milagro, lo niegan y dicen: "Esto no es sino brujería pasajera". Lo desmienten y siguen sus pasiones y todos los asuntos serán resueltos definitivamente el día del juicio final. Y ciertamente han recibido suficientes noticias sobre la destrucción de quienes desmintieron a sus profetas antes que ellos, para que les sirva de lección y abandonen la idolatría que están llenas de sabiduría, pero de nada les han servido los amonestadores. Aléjate, pues, de ellos, oh Muhammad, y espera el día en que sean convocados por el ángel anunciador de la resurrección para un asunto terrible, la rendición de cuentas. Saldrán de las tumbas con la mirada baja, como si fueran langostas dispersándose con confusión. Se dirigirán apresuradamente hacia quien los convocó, y quienes rechazaron la verdad y dirán este va a ser un día difícil antes que ellos el pueblo del profeta noé desmintió a nuestro siervo enviado a ellos como mensajero y dijeron acerca de él está loco y lo increparon amenazándolo entonces noé invocó a su señor diciendo estoy vencido Ayúdanos haciendo que triunfe la verdad. Y abrimos las puertas del cielo con una lluvia torrencial. E hicimos que brotara agua de la tierra. Y las aguas del cielo y de la tierra se encontraron siguiendo una orden que había sido decretada. Y transportamos a Noé en un arca construida con tablones y clavos. Quien afectó bajo nuestra mirada y protección como recompensa a quien había sido desmentido por su pueblo e hicimos de su historia un motivo de reflexión hay quien recapacite sobre ella y qué terrible fue mi castigo para quienes no tuvieron en cuenta mis advertencias y ciertamente hemos facilitado la memorización y la comprensión del Corán para quienes reflexionan sobre él Hay quien aprenda de sus selecciones. El pueblo de Ad también desmintió a su mensajero. Qué terrible fue mi castigo para quienes no tuvieron en cuenta mis advertencias. Enviamos sobre ellos un viento huracanado y helado en un día hacia go sin final. Ese viento levantaba a los hombres como si fuesen troncos de palmeras arrancadas de cuajo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 quienes negaban la verdad de entre ellos dijeron Seguiremos a un hombre corriente que no se diferencia de nosotros en nada De hacerlo estaríamos extraviados y habríamos perdido la razón ¿Acaso iba a recibir él de entre todos en nosotros la revelación? No, más bien es un mentiroso y un insolente pronto sabrán quiénes son los mentirosos y los insolentes les enviaremos una camella para ponerlos a prueba espera a ver lo que harán y lo que será de ellos o oh, saleg y sé paciente e infórmales que tendrán que compartir el agua con ella y que tendrán turnos establecidos para beber Mas llamaron a unos de los suyos para degollarla. Y éste tomó una espada y la mató. Y qué terrible fue mi castigo para quienes no tuvieron en cuenta mis advertencias. Bastó con enviarles un solo grito del ángel Gabriel. Y quedaron destruidos como si fueran forraje seco y pisoteado. Y, ciertamente, no. Hemos facilitado la memorización y la comprensión del Corán para quienes se reflexionan sobre él. Hay quien aprenda de sus lecciones. El pueblo del profeta Lot también rechazó las advertencias de su mensajero. Y enviamos sobre ellos una tormenta de guijarros que los destruyó, salvo a la familia de Lot, pues los salvamos al amanecer por gracia nuestra. Así es como recompensamos a quienes son agradecidos. Y, ciertamente, Lot los advirtió de nuestro castigo, mas dudaron de las advertencias y pretendieron seducir a sus huéspedes, los ángeles bajo apariencia humana, que fueron enviados para castigarlos. Mas les cegamos los ojos y les decimos, y les dijimos sufran mi castigo y mis amenazas ya primeras horas de la mañana se abatió sobre ellos un castigo incesante sufran pues mi castigo y mis amenazas y ciertamente hemos facilitado la memorización y la comprensión del Corán para quienes se reflexionan sobre él hay quien aprenda de sus lecciones y las gentes del faraón recibieron las advertencias de Moisés y de Aarón mas negaron todos nuestros milagros y pruebas y los castigamos con severidad con un castigo digno del poderoso y omnipotente acaso quienes niegan la verdad de entre ustedes oh habitantes de la meca son mejores que los que hemos mencionado ¿O acaso Alá les ha prometido en los libros revelados que su castigo no los alcanzará? ¿O acaso dicen somos un grupo numeroso e invencible? Pero serán derrotados y huirán. Y están citados para la hora de la resurrección. Y esta será más terrible y amarga para ellos que el castigo de esta vida. En verdad, Los pecadores que rechazan la verdad están extraviados y recibirán el castigo de un fuego abrasador en la otra vida. Ese día serán arrastrados hacia el fuego boca abajo y se les dirá: Sufran el dolor del fuego del infierno. Realmente todo lo hemos creado en su justa medida según un decreto previo que consta en la tabla protegida. Y si deseamos algo, nos basta con una sola orden, y nuestra voluntad se cumple en un abrir y cerrar de ojos. Y en verdad, destruimos a quienes, al igual que ustedes, desmintieron a sus profetas. ¿Acaso no hay quien reflexione sobre ello? Y todo lo que los siervos hacen está anotado en los registros de sus obras y todas las cosas ya sean insignificantes o importantes están registradas en la tabla protegida en verdad los piadosos estarán entre jardines y ríos en un lugar honorable punto al soberano todopoderoso